Estamos en este momento conversando con Álvaro Jaume, que hace poco tiempo conversábamos con él y entre las cosas que conversábamos ya estaba esta invitación que se hacía para una actividad muy importante que se está realizando mañana, viernes 1 de diciembre, en Sauce. Es una mesa redonda eh, con invitación abierta y bueno, queremos que Álvaro nos recuerde los temas y la importancia de estar presente mañana. Buen día, ¿cómo andas Álvaro? ¿Cómo andabas, Ángeles? ¿Qué tal? Un saludo a Hernán y a Marcelo por ahí. Saludos. Bueno, todo bien por acá, Álvaro. Eh, contanos, recordarle a la audiencia qué es lo que se está haciendo mañana y por qué. Sí, perfecto. Aparte, te le sumo, otra que es cargadísima. Mirá, en un ratito yo estuve escuchando, pasaron por todo, desde la Aleida Guevara y Palestina y Victoria sí. hasta la placa de tarde, ¿no? Increíble. Este, bueno... Les cuento lo de Saucet. La única lástima, viste, que están dando mal tiempo, ¿no? Sí, pero... lluvia, sí. No sé si sí. llegará hasta la tardecita. Pero... Ay, ahí... No eh, intentamos cambiarlo, pero resulta que la Casa Artías es muy demandada en sauce sí, Y bueno, en diciembre está todo cubierto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí, O lo hacíamos, o lo hacíamos mañana. ¿Cuál es la idea esta mesa redonda? Te verás que algo comentamos cuando sí, yo estuve por ahí. No. La idea es así. Eh, lamentablemente... ...de la conquista histórica que fue en el 17 de septiembre del 2019... ...se aprueba el plan de ordenamiento territorial... ...y en una zona que le llamamos zona 1... ...el plan de ordenamiento le llamo zona 1... ...son 12 municipios que va del Paso Carrasco... ...y termina acá en Sauce... Este, ...pasando por Suárez, Toledo, Pando... ...son los más densos, digamos, del departamento... ...se prohibió todo tipo de agricultura de secano... ...o sea de extensión extensiva... Y, por supuesto, numerísimo uno, la soja. Va. Eso fue en el 2019, fue una conquista no menor. Estamos cumpliendo 7 eh, años de las famosas 12.500 firmas que le entregamos a Orsi. Eh, aquel 18 de noviembre del 2016, en 3 meses juntamos 12.500 firmas reclamándole la previsión particularmente de la soja transgénica, porque es el agronegocio así perfecto, digamos, cantado, como lo hemos hablado muchas veces ahí en la radio, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de ahí vino la pandemia pandemia, como nos guste llamarlo, durmió en un cajón la reglamentación del plan, recién lo destapan nosotros porque presionamos en el 21, nos enteramos que está reglamentado, y lo cierto es que hasta ahora no han puesto en práctica una conducta las autoridades reales de fiscalización de control del Estado para que se cumpla lo que dice claro. la ley. O sea, las ¿Sí? firmas se juntaron, se entregaron, eh, se en, en el papel se logró. Escúchame, Ángel, mira, se juntaron en el 2016, te acuerdas con aquella sí. monstruosa, fue el año de las grandes manifestaciones que hicimos hasta que culminamos el 18 de noviembre. Después vino la armonía, ¿te acordás que sí. fue el caos total porque se quemaron todos los cultivos? Exacto. Un sojero argentino destruyó media armonía, se reforzó el petitorio calificado, vino el ordenamiento, tuvimos la evidencia pública, sí. que, que también la, tuve, la radio presente 2018 estuvo brillante, se comprobó la adhesión que había de parte de productores... <ríe> No solo agroecológicos, productores convencionales. Yo acá en la Chacra, en parte, soy un productor convencional. Sí. El mojito y el sojero te aplastan el agronegocio, te contamina, te destruye todo. Bueno, juntamos todo eso, logramos en el 19 que se apruebe, duerme con el pretexto de la pandemia, duerme en un cajón durante un año y pico, la reglamentación, porque viste que toda ley necesita ser reglamentada, y efectivamente... Después que se conoce, se publica, etcétera, etcétera, resulta que hasta ahora fiscalización, una sola multa han puesto las autoridades y hay sojeros de fuste importante que siguen plantando. Claro. ¿Te acordás del paso Picón con no? Máximo Castilla? ¿te ¿Cómo no? Las... Fue <risa> de bueno. las primeras denuncias fuertes que además tuvo elementos Espérate, criminales, ¿no? Exacto. Y la radio dice por todo hecha la campeona con todo el caso de Ariano Pascual, etcétera, etcétera, bueno. Ahora estamos viendo algo parecido con Fernández, el del grupo este de los Fernández, ¿viste? Fripur, Talprica, todo lo más. Hombre que le va bien. Exacto, y qué no la pelota, Está plantando pegado a sauce como si nada, directamente. Bien. Bien. Entonces, bueno, que frente a todo lo que significa por momento, ¿viste esa impotencia? Yo escuchaba recién a del a, del, a Leida Guevara. Hablar del dolor y la impotencia, ya dijo impotencia, que produce a veces ver con qué impunidad el poderoso destruye el mundo. se sí. Pasa con Palestina. Sí. Bueno, ¿con qué impunidad acá un sojero de este tamaño, de este calibre, sigue de largo y qué pasa? Bueno, entonces frente a eso, esa suerte de bronca e impotencia que le entra uno, ¿qué decidimos a la comisión? Bueno, porque aparte este año pusimos carteles en el campo de él etcétera, etcétera, nos cortaron los matones. Entonces estos sojeras son gente de ¿no? Sí. Entonces sí. cortaron los carteles, etcétera. Carteles que decían aquí prohibido plantar soja. Que lo hacen siempre la gente, ¿no? Sí. ¿Qué? Que, que esta gente se comporta así siempre. Yo me acuerdo unas denuncias que hubo que no tenían que ver con las hojas sino que era sí. la instalación de una planta de comida para perros, me acuerdo, ah, ¿eh? por la interbanearia, eh. la 101, 102, me acuerdo bien dónde era, Y había pasado lo mismo, la gente se había movido, no querían que se instalaran y daban todas las razones, mm. y pusieron carteles, y van y se los cortan, se Ay, los rompen, usted, ¿cuál se cuál? los queman. Yo le, hoy charlando con algunos compañeros, le dicen, mira, a esta altura nos queda poco menos que ir a ocupar, pero después somos los terroristas que vamos a terminar presos, ah, ¿no? Le sí, dicen sí. los terroristas jamás. Vamos sí. a ser los terroristas de vuelta, vuelta procesado por atentado. ¿Y quién es el terrorista acá? Efectivamente, y cómo lo diré, el sionista integral. ¿Quién es el terrorista? ¿Jamás? Bueno, está... bueno, acá estamos lo mismo. ¿Quién es el terrorista, nosotros o el sojero? La ah, vena planta, sí. ¿qué? ¿Y quién quiere van a participar en esta mesa redonda? Bueno, entonces ¿cuál fue la idea? Embretar, invitar. Usamos una palabra elegante, políticamente correcta. Sí. Invitar a las autoridades de hecho, para interpelarles y preguntarles qué están haciendo en Canelones con en la zona 1, ¿qué van a hacer con esta disposición con la ley? ¿Y aceptaron qué? ir? ¿Qué? ¿Aceptaron ir? Por ahora tenemos, bueno, no, por, por ahora tenemos prometidos Ministerio de Ambiente, Ajá. Agencia de Desarrollo Rural de la intendencia de Canelones, algunos integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental, que es el legislativo departamental, y la intendencia como tal fue invitado a Orsi, todavía no ha contestado, lo invitamos hablamos con el secretario, no contestó. Esos tres primeros que te nombré, por supuesto que invitamos también al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Ligera, Dirección General de la Granja, y eso no han contestado. Pero al menos tres contestaron que vienen. Bien. Y bueno, ¿cuál es la idea? Que, digamos, nosotros, los productores, los orgánicos, los citadinos de todas estas ciudades, Toledo, Suárez, Sauce, Le preguntemos, señores, ¿qué, tomar, ¿qué van a hacer con esto? ¿Van a dejar que se siga plantando soja, se siga violando la ley, se siga enfermando la gente, destruyendo cultivos, contaminando ríos, etcétera, etcétera, tierra y demás? ¿O vamos a hacer que se cumpla la ley? Bueno, esa, sí. la idea básica es esa. Eh, esto, este tipo de prácticas ha sacado gente de la tierra, ¿no? Yo me acuerdo que han venido acá incluso algún productor... ...que planteaba que ya no tenía más cómo seguirla peleando... ...porque apostaba qué? y después perdía eso todo. Y eso que decís, Ángeles, tiene dos verdades... ...esa que dijiste vos y esta otra que uno está sintiendo en el alma... ...que a veces mismo la comisión, yo veo que se le baja el ánimo de la lucha... Claro. ...porque sentís impotencia, ¿entendés? Claro. Porque lograste una conquista, peleaste, lograste determinadas cosas... ...y después efectivamente una cosa es el papel, la ley y los jurídicos, y otra la realidad y no tener la fuerza para imponer esa conquista ni que hablar que el agronegocio destierra llama a la gente a decir abandonamos la tierra de, ya de por sí el, para el pequeño productor es una vida dura difícil, eh, otra que es sacrificada porque no es la gran ganancia, no es el agronegocio si tras cartón todavía te contaminan, te avasallan te, te enferman los cultivos es hichado Sí, sí, Tengo sí. varios casos de la comisión no que han dejado la tierra, eso que dijiste vos, ¿no? sí, sí, sí, la gente claro. termina yéndose, eh, terminan en la práctica ganando ellos. Eh, claro. Ahora, eso ahí va, esa familia tiene que buscar de qué va a vivir, qué va a hacer. Te acuerdo, el Salu sabe que varias veces fui mala sí, radio con él. Claro. Bueno, uno de los ejemplos que se fue el Paso Carrasco, era un militante de la de la Social, se fue, compró en, en la armonía justamente, que, que en la zona de la armonía viste pasando el sí. 12, Y bueno, terminó, destruido, ahora trabajando de vuelta en la ciudad, muerto, eh, increíble, increíble. Todo sí, el proyecto sí, sí. se fue al carajo. Fue seguro, carajo. seguro. Bueno, eh, mañana es entonces bueno, la actividad. El tema, el tema acá, sobre todo, hay una, una, una clave está muy bueno gracias por difundirlo, como siempre dice la radio al firme. El tema acá es que no se desanime la gente que pelea. Sí. Porque, digamos, es cierto que el sojero es un poderoso, que el agronegocio... Además en campaña electoral nadie quiere lío, todos quieren ser políticamente sí. correctos, quieren juntar unos dinerillos, dirían los españoles, para sí. que me apoyen en la campaña. Entonces, otra que si no quiere, ningún lío con un sojero. Pero bueno, acá lo que importa es a ver si logramos que venga mañana gente a la Casa artillas que se motive y que tengamos esa voz fuerte para decirles... Es hora de que el Estado no sea omiso, ausente, ni esté del lado del poderoso y se deje de discurso, viste toda la propaganda que hace Canelones, de sí. Canelones natural, el medio ambiente, la diversidad, la biodiversidad, bueno. Sí, pero te pones a juntar todas las causas esa, que esa, hay esa, esa, en Canelones. Esa, esa. Exactamente. Con el no, tema es del eso. agua nomás, esto que hacen con la soja, todo, sin duda que ataca las fuentes de agua también exactamente. y exactamente. y ahí te acordás de la Laguna del Cisne y te acordás de, de todas las zonas. Todo el mega basurero, todo el mega basurero, exactamente. Exactamente. Bueno, bueno, entonces la idea es que mañana, ojalá el tiempo no sea tan inclemente sí. y nos permita que la gente venga, porque es fundamental que las autoridades vean, lo hicimos el Rincón de Conde, ¿te acuerdas? Aquel 26 de marzo sí. del 2018... Este, que hablamos Rincón contigo, justo fue el 26 de marzo hicimos eso en Rincón de Condes y funcionó notable, sí. porque la gente se presó y los tipos se sintieron acorralados bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Ahí cómo sea mañana ¿no? bueno, mañana 19.30 19 en la, la casa, la casa Artigas, de Artigas frente a la plaza así que cualquiera que sea de cualquier sí, zona está. y a pesar sí. del, del mal tiempo sepan que no tenemos chance de suspenderlo porque bueno, por eso que contaba yo. Es en un lugar cerrado, sí, o sea, por eso, la cosa es llegar, objetivo, nada más. Sí. Está la mojadura, pero bueno. Sí, sí, sí, la bueno, cosa es llegar. muchas gracias por la difusión, como siempre. siempre gracias a ustedes. Arraño, y bueno, ya nos estaremos comunicando, ¿de acuerdo? Después nos contarán, ahí está, qué, pasa? Oh, ¿qué hay pasó. Hay un ánimo increíble de toda la olla Popular para la discusión del 28 de enero. ¿eh? No se imaginan para que yo allá. ¿Ah, no sí? se imaginan lo que es eso. ¿Qué días que van a ir? El, es ya incendiado está el ánimo de la gente acá en el el domingo 28 de enero. Bueno, Estamos bueno. Estamos juntando pesito por pesito poder adquirir el 28 de enero. Ahora la radio va a ir el 9, vamos a estar nosotros allá sí, el 9. Todavía, Les todavía. vamos a dejar lo mejor que podamos <risa> Aunque mira que va mucha gente. Han ido grupos, el otro día vimos algunos videos de grupos que van a hacer su festejo, lo que sea y realmente Se lleva, cada uno cada grupo que va se, se enriquece sin duda eso, y deja es, algo para el otro. Eso es tan notable para que el pueblo, para que la gente... ¿Te imaginas lo que es una olla popular? Sí, poder sí. disfrutar de un día de playa, ¿no? Es verdad, Ese es verdad. Ese es el valor del parador, claro, bien. Bueno, bueno abrazo, bien. que pasen Estaba bien. Estaba el firme y gracias por el apoyo, ¿de acuerdo? Y igualmente, saludos por allí. Vamos arriba, un saludo a los tres. Chau, chau.